La verdad que recibimos la noticia en el día de ayer. Eh, estábamos precisamente reunidos con, con todas las organizaciones que nucleamos la federación con la FIP eh, y nos enteramos que el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, eh, anunciaba el fin de la extensión del decreto que suspendía los desalojos, los aumentos de precios de alquileres, dejando aún más de 40% de familias en la calle. Eh, la verdad que es muy preocupante, muy, muy preocupante. Mientras el gobierno no cree un plan de desendeudamiento como alternativa para paliar la problemática del alquiler, para esas familias que no tienen ingresos El decreto era la única salida para que no se conviertan en indigentes. Eh, por ende, con la finalización de eh, la extensión del decreto, eh, la situación se va a volver muy compleja. Eh, por otra parte, el gobierno tampoco ha hecho lo suficiente respecto al tema de alquileres. Sabemos que el mercado inmobiliario presiona y presiona porque sus intereses se ven afectados, sus intereses personales se ven afectados. Pero desde el gobierno no se ha informado acerca de los derechos ganados como con la nueva ley, por ejemplo, o a su vez tampoco con lo que eh, brindaba o con lo que con lo que eh, pretendía el decreto nacional de urgencia aquel que se dictó el, el año pasado en marzo y bueno, logramos que se, se extendiera eh, dos veces, pero bueno, eh, en el día de ayer eh, nos han, este, el, este ministro Ferraresi ha anunciado que eh, se finaliza el mismo.